Amigo es que puede ayudarte a ver más linda la vida? Amigo es que puede ayudarte a empezar optimista un nuevo día y te la conocer que se puede cansar si lo quieres lograr hacer de tu sueño una realidad. Amigo es aquel en quien puedes confiar cuando solo querías llorar cuando el Se te viene encima Tus amigos estarán ahí Siempre que los necesites Puedes contar con su amor con el agua refresca con el sol calienta Amigos oh, Están ahí juntándose Por con ti Garfield Y sus amigos Hoy presentamos a Binky el payaso Así es que bajen el volumen chicos